Es viernes, viene todo raro lo que está pasando, más vale en plena cuarentena donde la prohibición de hacer cosas es a veces un absurdo y sin embargo habría que dejar que pase el tiempo a ver si nos terminan convenciendo de que estar prohibido el asado con amigos, estar prohibido el fulbito con compañeros estar prohibido el, el contacto social no termina siendo una costumbre más porque así nacen las prohibiciones muchas veces Fíjate si no, ¿por qué tenemos tan naturalizado que esté prohibida la marihuana? ¿Qué sé yo? De eso nos va a hablar Ayelen Vitali, de prohibiciones, de marihuana y de la historia de todo eso. Ayelen, buen día. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Todo bien, Juan. Bien. Acá estamos. A ver, eh, bueno. tratando de escucharte eh, y será desde hoy todos los viernes cada semana con el, el, una mirada del prohibicionismo que nos rodea. Así es. Bien. Bueno, viste que la semana pasada estuvimos hablando un poquito sobre la ley seca y todo lo, lo que había dejado. Sí. Entonces, Estados Unidos tenía ya todo el, el escenario armado. Tenía Entonces, la ley sin empleo, al levantarse la ley quedan sin empleo tenés la crisis económica. Ayelen, para, tenés, para, sí. vamos a arrancar de vuelta. Fíjate que eh, por ahí si te estás moviendo eh, tenemos alguna dificultad en la comunicación con el teléfono celular. A ver si la, la sí, recomponemos. me si parece que yo también estoy escuchando mal. Bueno. Hola. Sí, a ver intentemos de vuelta. Bien. Eh, todo el aparato represivo que había dejado la ley seca, levantarse la ley, quedan todos los, los que es la, las fuerzas de seguridad entre comillas sin empleo. ¿Me escuchás bien? Sí, todo bien. Bien, perfecto. Bueno, todo el aparato represivo que había dejado de la ley seca, más la crisis económica, más la ola de inmigrantes mexicanos que tenía Estados Unidos, era el panorama ideal para comenzar con una nueva prohibición. <coughs> ¿Escuchás? ¿Vamos bien? Sí, sí, dale. Bien, perfecto. Bueno, todo. ya teníamos todo el, el sistema armado, digamos, junto con... Eh, se crea, antes de que finalizara la ley seca, se crea la Oficina Federal de Narcóticos, que sería lo que actualmente se conoce como la DEA, que este, estaba a cargo de Harry Aslinger, que era, bueno, un hombre bastante desagradable, que junto con William Hearst que es este, una especie de mañeto estadounidense, uh -huh. tenía todos los medios de comunicación, diarios, revistas, eh, de, de todo. Este, ellos dos comienzan, son los principales este, prohibicionistas y comienzan una campaña utilizando la prensa amarillista de la época y comienzan a este, catalogar a la marihuana como una hierba peligrosa, eh, este, es la, la, la culpable de todos los males de la sociedad. Incluso se llegó a decir que la marihuana hacía que las mujeres blancas busquen tener relaciones sexuales con los negros. O sea, era cargado de xenofobia y machismo todo, de todas, toda la prensa del momento. Pero bueno, estos dos personajes no eran los únicos que se encargaron de prohibir a la marihuana. También tenemos a la industria del tabaco, que veía cierta amenaza a la marihuana, porque los fumadores de marihuana habitualmente no consumen tabaco. Entonces veía una pérdida en su poder económico. Después teníamos a lo que es, la, obviamente, la industria farmacéutica, que ya sabía que la marihuana este, tenía cierto potencial terapéutico, pero a la hora de prohibirla no se tuvo en cuenta la evidencia científica que había al respecto. Entonces tenemos los grandes medios de comunicación, la Oficina Federal de Narcóticos, las tabacaleras, la industria farmacéutica y también Dupont, que es una empresa petroquímica súper conocida, este, que también veía en la marihuana cierta amenaza porque, bueno, de la planta del cáñamo se pueden extraer fibras naturales que competía directamente con el nylon que producía la empresa Dupont y entonces veía este, que podía perder este poder económico. Uh -huh. Bueno, ¿venimos bien? ¿Me sí. ¿Sí? sí, sí. Perfecto. Así que bueno, fueron varios los actores que participaron de la prohibición de la marihuana. Eh, estos son los más importantes, hubo otros también. Y en, en 1937 este, se prohíbe la marihuana en Estados Unidos, pero se levanta la prohibición en el 42 porque comenzaba la Segunda Guerra Mundial y lo que se necesitaba eran este, sogas, paracaídas, todo lo que es instrumental este, militar, que se hacía con la fibra de cáñamo, entonces comienza el gobierno de Estados Unidos, larga la campaña que se llama Hemp for Victory, eh, Cáñamo para la Victoria, y obliga a los estadounidenses a producir cáñamo para la guerra. Una vez que finaliza la guerra, se levanta la le eh, Perdón, eh, se vuelve la prohibición y listo. A partir de 1961, la Convención Única de Estupefacientes se prohíbe la marihuana en el resto de los países. Y acá Argentina llega, la primera ley prohibicionista llega en el 74, que es la ley 20.701, me parece, pero ya en la época de Menem, en el 89, se establece bien lo que es la ley de estupefacientes, que es la 23.737. Bien. Eh, y esta prohibición, eh, ¿cuáles marcarías como excepciones de, de esta mirada prohibicionista que, que, bueno, llegó a Argentina y, con, como decís, con todo con el menemismo? Eh, digo, ¿excepciones históricas, geográficas? No, este, digamos, eh, todo comenzó en Estados Unidos, como te digo. O sea, lo, lo importante por ahí es tener en cuenta esto de que todo el aparato represivo de la ley seca estaba desocupado y se dieron... Se, dieron, se dio todo, digamos, tenías los grandes medios de comunicación, tenías a Aslinger, que se creaba la Oficina Federal de Narcóticos, y este, lo que le echan a culpa a lo, los estadounidenses, digamos, los que ingresan con la marihuana son los mexicanos. Incluso ese término marihuana proviene de México. Mm. Este, no, son muy racistas ¿no? la sociedad norteamericana en su mayoría. Y bueno, después este, el cannabis sí, este era una seria amenaza para todas estas industrias que yo te estoy diciendo. Claro. Y bueno, después se desplaza por todo el mundo la prohibición. Yo nací en el 91, no tengo recuerdo obviamente, pero este, capaz que vos te acordás de Seco y Male. Sí, sí, eran claro. Eran estos dos, ¿te acuerdas? Estos, estos personajes. Los personajes eso... de, la, de la época de Miroli. Claro, de la prohibición. Sí. E exacto, de Miroli. Que Miroli también ahora... Miroli, eh, aclaré todos los videos. Que Miroli es, eh, era el secretario <risas> de la lucha contra el, el narcotráfico, creo que se llamaba la secretaría en aquel momento. Era durante claro. el menemismo, pero a, vin, muy vinculado más bien a, a Eduardo Dualde, que era el, el claro. vicepresidente de la época, ¿no? Y muy bueno. Sí, sí. Este, el, sí, es el, el, el... una época bastante desagradable. Bueno, Fleco y Male, <risa> bueno, que eran los personajes, claro, este, de dibujitos animados que nos explicaban desde el Estado lo malo que podía ser este, fumarse un porro, más o menos así. Exacto, sí, sí. sí Bueno, incluso Estados Unidos tenía, como te digo, diarios específicos directamente que te hablaban, no sé, eran diarios de 10 páginas y te hablaban los, las 10 páginas de lo malo que era la marihuana, no tenía potencial terapéutico era adictiva, peligrosa, la culpable de todos los males. Esto de decir que una mujer blanca, entre comillas, hacía que al fumar marihuana, que quería tener relaciones sexuales con negros, es, es terrible. Sí, es terrible, terrible, pero al mismo tiempo te digo fantástico como efecto de una droga, porque... Ah, sí, eh, sí, sí, bueno. Sí, bueno. El, el, el, el, tu, tuvieron una idea ahí, media lisérgica, te diría casi. Sí, sí, sí, totalmente, sí, sí, es, muy, es muy gracioso. Incluso había miles de películas este, relacionadas. al cine estalló en esa época, estalló, estalló, estalló. Vale, bueno. en Google, en películas de la previsión y saltan 10 millones, son muy graciosas para hoy en día ¿no? pero para la época eran claro. era la verdad claro claro eh, uno lo que percibe es que eh, han ido eh, el, el, el fenómeno normativo se contrapone hoy un poco con la realidad cultural y eh, lo que es una costumbre en, en ese momento sí, sí, sería sí. más este más fácil hoy eh, bueno por suerte eh, podemos pensar más allá de lo que diga una norma ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, Yelén, gracias por el aporte. Si quería bueno, agregar algo más, más vale que hacerlo, pero este, nos reencontramos si no eh, la semana no, que viene. No, un dato que pasó ahora en Victorica ayer, que también es importante, que hubo este, bueno cogolleros, que son las personas que se encargan de robar plantas, ingresan a una vivienda, eh, sí. golpean totalmente al, al joven y matan al perro. Me parece bastante importante de aclararlo, eh, bastante violento. Mm. Tenemos en La Pampa, ya hay dos muertos por el contexto de robo de plantas. Y, y bueno, y esto lo pasó en Victorica, en o San Victorica, es una localidad chica del oeste. A mí me parece súper violento lo que, lo que sucedió. ¿Y ¿Ingresaron a, a robar plantas de marihuana? Fue así, está bien, arrancaron las plantas. Sí, ingresaron ¿no? este, a robar plantas a una vivienda y se encuentran bueno, con el, mm. el dueño de las plantas, este, inician ahí una pelea y después termina matando al perro. Sí, sí. A un perro labrador sí, de, de color negro de una puñalada lo mataron. Terrible. Sí, sí, bueno. sí. Terrible. Sí. Bueno, bueno. Ayelen, dale, gracias. Sí. Dale. Nos vemos. Hasta luego. Ayelen Vitale, todos los viernes nos trae una columna que navega por estas este, aguas. El prohibicionismo, la droga, qué estamos haciendo, por qué está prohibido y demás.